¿Dónde están los h i n c h a s de River? Y los h i n c h a s de b o c a Monumental para toda la República Argentina. El aplauso fuerte, fuerte. Porque acá en grado en vivo, en vivo, escucharse bien. Llegan los pies.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 El que no levanta la mano está zarpado en policía, la palma a l o l e o s ¡Vamos! ¡Vamos! s v a m o どう